son jóvenes que se encuentran completamente aislados y el tiempo que permanecen despiertos pues eh, lo pasan o en o sea, vídeos o en los eh, Oye, son mira, gente yo, virtual Déjame aclarar que cuando yo hacía esas cosas no tenía internet o sea que tiene más mérito Mucho más. No, tú, o sea, tú, yo tú, con mis realidad, libros no, de papel en realidad, encantado no, no, tú, de, la tú no de no archivo tú entonces eres te gustaba sí, sí, hombre, eso sí por eso no eras un mori de esos totales Eso era un Jiki como Erika. Era solamente partial. un Mori, era un Mori. A mí era lo de Jili esto sí me lo pueden haber llamado, pero lo Jikiko no. Jukiko no. No era Jukiko. En África también tienen genes en Neanderthal ese ¿eh?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 La historia que vamos a contar ahora, ¿qué tiene que ver? <ríe> tiene que ver con las patentes. ¿eh? Es una historia verdaderamente fascinante. Y una gana, de las gana. más eh, llamativas, eh, raras eh, que hemos contado aquí en el programa, en las reservas vientos. Cuéntanos. Sí, porque ya, ya hemos tratado eh, eh, las, las aportaciones de este misterioso Salvatore eh, César País.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 Claro, de Sí, que, que se creo. llama Villarejo. Bueno. Hasta aquí la tertulia Zona cero de esta noche con Manuel Carroyal, Comado Martínez, con Miguel Predero. Gracias a todos, Hasta la próxima. Buenas noches. Y ahora